Deixem-te Ay, siéntate, tranquilízate Al fin ya estás aquí, ¿qué más te da? Imagínate, que yo no soy yo Que soy el otro hombre que esperabas de Un desconocido que te ha escrito un verso Y te dibujó la luna en un tro sol de Una manta improvisa do misterioso apasionado que te di una cita que més que teguete ahora y apagar la luz. Fins demà! Gracias corazón por lo que fuiste una vez por todo el tiempo Van de mil colores Ellas nunca entregan sus amores Si no están correspondidas Caminando van por las aceras van con mil colores ellas nunca entregan sus amores si no están correspondidas la la la, la, la la la caminando van por las aceras contoneando llevan su cintura ellas mueven las caderas como los callaveras tercera de Colombia Lambis Junior Dime quién te hizo mal, dime quién marchitó tu alegría Como en invierno, en primavera has quedado Ya lo ves, fue llover sobremojado Ver yo llorando Hoy en Ascuas has quedado Y mi amor igual que el tuyo fue mantenido Gracias maestro Gracias maestro Quédale a los millas quiero mayor soñar. Muchas gracias, gracias al maestro Alberto. Estamos temblando de pasión y delirio de amor y... ional cuando salió en la madrugada A mediodía ya noticia confirmada y en la tarde más olvidada Tu amor es un Pasarán mil horas en tu mirar Solo existirá la vida amándote ¡Oh! Sencillamente, Padre, darte gracias, oh Dios, por esta oportunidad, mi Dios, de poder mostrarnos nuevamente tu amor en este trabajo, en este proyecto. Tributo a la salsa colombiana, sueño que colocaste en el corazón de tu hijo, que estoy seguro, Señor, va a tocar muchos corazones. Principalmente entender y reconocer en nuestro corazón que cada talento y cada don, Señor, fue regalado por ti para glorificarte a ti, Señor. Gracias porque sabemos y estamos convencidos de que tu gloria, Señor, está en medio de nosotros y en nosotros. Gracias, Señor, por el gran propósito por el cual, oh Dios, este trabajo, oh Dios, va a glorificar tu nombre y va a llegar hasta cada rincón sabiendo de que tu marca está en nosotros. Gracias una vez más, mi Señor Jesucristo. La gloria y la honra sean para ti. Una vez más, Señor, glorificamos y bendecimos tu nombre sobre toda la tierra. Amén. a la salsa colombiana.